Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la Mejor Cotización Proyección y perspectiva de la economía Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder De esta punta del este gris, lluviosa, fría, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para ver si allí bajó en algo la temperatura del ambiente político de los últimos días. Pablo Broder, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto saludarlo, Jorge, ¿cómo andan? Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte, bien. Bien, afortunado. En lo personal, bien. Bien. Eh, uh -huh. Estando en la Argentina, no creo que demasiada gente esté muy bien, pero ¿qué le vas a hacer? Bueno. Eh, se supone que ya muchos estarán acostumbrados ¿no? porque realmente este, eh, no aclares que oscurece cada día ¿verdad? pero vos sabés que eh, cada, cada día que pasa hay cosas nuevas por, por enturbiar el panorama eh, por fuera que en el marco de la población general de lo que nos pasa a todos los que vivimos acá eh, hay una sensación de descreimiento, de desinterés, de, eh, de falta de ganas de enfrentar una realidad cada vez más, más enturbiada, más complicada. Te quiero comentar que ayer ocurrió algo eh, que pudo pasar desapercibido, pero que en una lejana provincia desde acá de Buenos Aires, contra la cordillera, La Rioja, una provincia pequeña, Con un hiperquislerista en el gobierno se abrió, mira que están a punto de, de terminar un, un proceso de gubernamental, se abrió una convención constituyente para modificar la Constitución de la provincia. ¿Vos sabéis que acá en la Argentina cada provincia, por fuera del, de la Gran Constitución Nacional, tiene eh, constituciones provinciales y en esa en ese proyecto, en ese, en esa jornada de apertura de la Convención Constituyente de la Provincia, el gobernador lanzó prácticamente una diatriba contra los medios, porque dijo que los medios tienen que quedar, su, más o menos en otras palabras, eh, que la Convención tiene que debatir cómo se puede regular los medios periodísticos que atentan o que afectan la gobernanza y los derechos humanos y esto es peligroso no, son, no, no porque eh, La Rioja sea una provincia grande sino porque es eh, lo decía un periodista hoy a la mañana por radio también, el huevo de la serpiente o sea, es empezar con eso ya prácticamente eh, las autoridades nacionales también están hablando de la influencia negativa del periodismo la vocera presidencial que es un desastre Gabriela Cerruti también habla de eso pero hay que tener en cuenta que por fuera de los males económico políticos que nos está atravesando, yo te decía muchas veces, Jorge, el drama institucional que podemos estar viviendo y que de no ser corregido en los próximos eh, en los próximos comicios, en las próximas elecciones, eh, la situación de Argentina puede convertirse paulatinamente en algo peor. Eh, no sé si vos escuchaste algo de eso, pero realmente, y esto eh, se corresponde también justamente con lo que te decía al principio, que hay una población que ya está como bajando los brazos, como diciendo, bueno, sí, no me importa nada. Mira, hace diez minutos he leído también una noticia donde eh, el principal precandidato de Juntos por el Cambio, que es la oposición, que es la que yo quiero que la que buena parte de la Argentina queremos que gane, lanza diatribas también contra su rival en la interna, pero que no le hace ningún favor ni a su rival, ni a sí mismo, ni a la coalición que integra. O sea, se están tirando munición gruesa entre ellos mismos y lo único que hacen es o llevar a la gente a la, a la abstención, que es otro de los temas que es importante resaltar, o directamente a que voten por cualquiera, porque realmente eh, están equivocando a mi criterio el vizcachazo el en materia de la, de la perspectiva electoral. Esto eh, no le está haciendo nada bien ni a la, a la coalición opositora, y ni, no le está haciendo nada bien al país, te, te aseguro. Y en, e, en ese contexto, Jorge, es que vos habrás escuchado He escuchado todos los remisones que ocurren en la economía, ciertamente, ¿no? Sí, claro que sí. Es decir, ayer, anteayer hubo una estampida prácticamente del 6-7% del dólar de veras, del dólar blue, del dólar paralelo, que de 49, de 492 pesos que estaba, rápidamente trepó a 552 y ayer cerró a 536 y de alguna manera lo que hizo eh, es eh, proyectar una reestampida de la inflación que ya es eh, muy muy eh, difícil de, de manejar para la población porque prácticamente eh, no solo hay remarcaciones, Jorge sino que en muchos casos, especialmente en materia de insumos y todo lo que tiene que ver con lo importado prácticamente no hay precio en muchos casos mucha gente que requería industrias que requerían insumos básicos le llamaban a los proveedores y decían yo te entrego pero te lo entrego sin precio los automóviles se, se supone que van a aumentar nuevamente un 10% aumentan los seguros tam también que están en relación con los bienes importados es decir, está todo en una carrera que si bien tuvo una, un respiro Respiro entre comillas, ¿no? Del de índice de inflación del 6% de, de ahora del, del último mes de julio, eh, de junio, eh, básicamente lo que lo que se supone que este mes, el que viene, va a tener no menos de un 8%. Estamos en un camino de una progresión acelerada de la inflación. Pablo, ¿y cómo se maneja el tema de los costos de, de los alimentos y básicamente las grandes superficies? Mira, eh, justamente eso tiene es una pre pregunta muy acertada porque tiene un correlato en los índices que sabemos que hay de pobreza y de indigencia. Eh, a la gente no le alcanza, no le alcanza para comer. Es decir, hay un gran porcentaje de la población que se ven figurillas y que realmente vos lo ves cuando mirás la cara en la gente que va a los supermercados Y no, no es que ya se sorprende, sino que se amarga cada vez que se acerca una góndola. Eh, realmente es una, una situación muy, muy crítica, y donde eh, la Argentina, en este marco de eh, hiper, de, no hiper todavía, pero gran inflación, eh, estamos, por otra parte, en lo macro en la macroeconomía, bordeando el default. ¿Por qué bordeando? Porque hace un mes que se viene eh, amenazando, entre comillas, comentando, entre comillas, por parte del ministro, del ministro de Economía, que es presidente virtual, porque es el, la única figura que hace algo de materia política, el ministro de Economía, Sergio Massa, que a su vez es candidato a presidente. Y amenaza con que van a acordar con el fondo un... Uh, convenio de renegociación de la deuda que significa simplemente que el fondo te da con una mano un cheque para que vos con ese mismo cheque se lo devuelvas para pagar la, la deuda anterior, o sea te renueva el crédito eh, que tiene impago la Argentina y uh, directamente esto es un, un, un peligro muy grande porque realmente ya la Argentina si entra abiertamente en default yo te lo dije muchas veces Queda aislado totalmente del mundo. En este momento está prácticamente aislado. Pero básicamente esto sería muy, muy negativo y sobre todo lo que es muy negativo es la, la falta de seriedad, la falta de veracidad en muchos casos de la información que llega del gobierno, ciertamente. Pablo, y en lo que tiene que ver con, con el avance hacia las elecciones, ¿están decididas algunas candidaturas? La de Massa, por ejemplo, está confirmada, ¿verdad? Y la de Milay también. Por supuesto. Acá tenemos, en el orden nacional, tenemos la candidatura de Massa eh, por parte del gobierno, y le, tiene también dentro, porque lo que viene ahora, le informo le le ratifico la información a los amigos uruguayos, lo que viene ahora son unas primarias obligatorias que es una barbaridad, es una locura pero bueno, pero están así, el 13 de agosto eh, hay primarias obligatorias que lo que se hace no es dirimir el futuro del, del país, sino lo de los partidos se resuelven las candidaturas dentro de los partidos sí. y se hacen simultáneas uh -huh. y dentro del gobierno está la candidatura de masa <coughs> y por izquierda aparece un contestatario que es un ...también un peligro de, de aquellos... ...que se llama Juan Grabois... ...que el, el mejor de los casos... ...se supone que puede... ...orillar cinco, cinco... ...seis puntos de... ...de, de, de votación... Eh, ...mientras que a Massa... ...se le da aproximadamente un margen... ...si bien las encuestas son muy falibles... ...entre el 25 y treinta por ciento... ...y por el lado de la oposición... ...la más importante... ...que es la de Juntos por el Cambio está eh, Rodríguez Arreta que es el actual jefe de gobierno de la ciudad desde hace bastante tiempo y Patricia Bullrich que eh, también es una prominente dirigente también del espacio opositor pero el tema pasa por esta, esta coalición opositora que lo que está haciendo es permanentemente se siguen pegando tiros en los pies vos sabés que esta es una elección Jorge, que estaba hace unos meses, estaba recontra servida para, junto para el cambio, para la, para la oposición. Incluso hace tres, cuatro meses había analistas que decían que se habría la posibilidad de que gane en primera vuelta. Vos sabés que acá tenemos balotage, si se llega a un determinado porcentaje hay que ir a una segunda vuelta, pero se pensaba que se habría la posibilidad de ganar en primera vuelta. Incluso la, la oposición estuvo cerca de acuerdo a los pronósticos de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y también quedarse con muchas provincias pero este aquí que lo que está haciendo es un problema de absoluta estrategia porque se están peleando absurdamente, abiertamente entre sí ya te digo, hoy a la mañana eh, uno de ellos, Rodríguez Larreta le increpó abiertamente a, a la otra cosa que lo que contribuye es a mostrar la Eh, la falta de estrategia adecuada entre, entre los distintos contendientes y aparte llevar a otra consecuencia que es la que yo te mencionaba al principio que es el desaliento y si estos tipos que quieren gobernar no se pelean así entre sí y le dan pasto al gobierno que es el que queremos sacarnos de encima, ¿qué nos espera? Y esto Jorge lleva a otra con conclusión que se está ratificando en las en numerosas elecciones provinciales que se está dando que es el altísimo margen de ausentismo en la última elección en la provincia de Córdoba hubo un ausentismo del 40 al 45% de los, de los eh, eh, inscritos, de los sufragantes y en general ya en todas las elecciones provinciales que se está dando el margen de eh, deserción, de eh, ausencia de, de en el comicio es del 30 al 35%. Y esto no es bueno, y no es bueno porque ¿a quién le beneficia el ausentismo? Al gobierno. Porque el gobierno tiene el aparato, tiene los ómnibus, tiene los movimientos sociales, tiene los gremios, tiene todas las mayorías cooptadas que van a votar sí o sí. Y los que más desertan son los que te digo, aquellos que están cansados del gobierno, pero también están cansados de los errores de la oposición, en cuyo caso tampoco van a votar. Con lo cual, ese margen que tenía inicialmente hace tres meses la oposición de poder ganar, de poder ganar más o menos con cierta comodidad, según los pronósticos, cada vez se está achicando un poco más. Y eh, la muestra ocurrió en la última elección... En la provincia de Córdoba, donde ganó de nuevo el oficialismo, o sea, perdió la, perdió la oposición que se suponía hace unos hace unas semanas, se suponía que ganaba. Este es eh, más o menos el tema, Jorge, en un marco donde la inflación, como te digo, sigue estando por las nubes y donde el fondo monetario, nuestro amigo Fondo Monetario, publica un informe sobre la economía global y pronostica para la Argentina que el Producto Bruto, o sea, la producción, dice que caerá significativamente un 2.5% más que las últimas proyecciones. Eh, y dice que puntualmente la Argentina está enfrentando una situación muy difícil, muy empeorada respecto al año anterior, con proyecciones muy, muy negativas para la economía argentina. Pablo, tengo que ir redondeando, se nos termina el tiempo espero reencontrarme eh, contigo dentro de algunos días, a ver qué está pasando vos, allí. Sabés, que, vos sabés que a mí me cuesta eh, poder dar este tipo de información pero qué, qué vas a hacer, viste como decía el, el, el la frase no es inútil eh, ese, no es inútil la verdad Lo único, no es inútil decir la verdad lo que no tiene remedio es así Nos encontramos todos los días, gracias Pablo. Un abrazo grande para Un ti. Un abrazo muy grande. Chao, Entonces. chao, chao. Frecuencia abierta.